importante. Es otra cosa. Vamos a hablar con alguien que está presentando en esta bendita ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el Teatro Astral, el espectáculo flamenco y vamos a hablar con Claudia Arias, que es bailador de este mismo espectáculo. Muy buenas tardes, Karina Colico y Sergio Comte. damos la bienvenida aquí a la Radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola Cari, hola a toda la gente de la radio. Hola, a ustedes, tienen ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, Claudio. Y bueno, queremos charlar un poquito sobre este flamenco, sobre este García Lorca con Castañuelas y un espectáculo que a simple vista denota que es original por donde lo mires. Y, sí. Este, sí. Y te, y te pregunto esto de original porque es como hablar de Federico en tono en ritmo de flamenco. Sí. Tengamos en cuenta que ya nombrar a Federico implica ya estar ligados con, con el flamenco. Tal es así que estamos trabajando el texto y el baile flamenco al unísono. Esto quiere decir que el director Jorge Massini ha hecho un excelente trabajo ya después de su llegada a Buenos Aires, desde hace 10 años que estuvo trabajando en Miami, y en Estados Unidos y en Nueva York. Tuvimos la oportunidad de ser convocados por él. ...para hacer este espectáculo maravilloso donde se fusiona, más allá del flamenco... ...el texto de Federico García Lorca junto a otros integrantes del arte de flamenco de la Argentina... ...bailadores y actores de primera línea de nuestro país. Es decir que interactúan actores y bailadores en escena. En escena. Esto es a través de la música, a través del texto, a través de la tecnología de Federico... ...y como también decía, a través de las castañuelas de una excelente bailadora de Cristina Madueño, una excelente bailadora que tenemos el orgullo de tenerla aquí en Argentina. Contame por qué se habla de dos tipos de bailadora diferente. No, lo que se trata son los estilos, eh, no, no sé si hay bailadora diferente. El estilo del flamenco va evolucionando, puede ser estilizado, que es aquella bailadora donde transitaron el flamenco de una escuela, de la formación como la que tengo yo, soy un bailarín completo, quiere decir que una bailarina o un bailarín trabaja las cuatro escuelas, el clásico español, el regional, el estilizado y el flamenco. Dentro del estilizado entra las castañuelas, las zapatillas, los zapatos y tales así como lo regional y el flamenco. Y una bailadora de flamenco puro es aquella persona que transita flamenco pero desde otro punto, desde el flamenco ya entrando directamente al flamenco más puro ya no, no bailando con castañuelas, no bailando con mantón, sino ya bailando el flamenco más, por así decirlo, más gitano, ¿sí? Con sus páginas. Más espojado, mucho más, eh, más, estando más conectado con, con el sentimiento. Esto no quiere decir que el que sea bailarino o bailarina no esté conectado, sino que tiene una formación artística una formación artística diferente. Eh, pasándolo a un hombre, Joaquín Cortés es el estilizado, ¿no? No, mí, claro, Joaquín Cortés es un, es un bailarín, no es bailador. Ah, bien. Esa es la diferencia. Eh, fue bailador es eh, El Farruquito, bailador es eh, eh, Rafael Amargo, uh -huh. Antonio Canales, grandes figuras. Tal vez así como Antonio Gárez, eh, bailaba flamenco pero bailaba él o bailarín. Por eso hay bailes que tienen su línea dentro del flamenco. Dentro del flamenco hay figuras, bailarines de, de primera línea, como Gael, que ha inculcado línea y ha inculcado estilo para poder bailar ciertos bailes del flamenco, como Carmen Amaya, como Antonio Canales, como el Farruquito, hay gente que deja dentro del flamenco una línea, bailar un estilo, hasta que venga alguien que supere esa, por así decirlo, no en el igual en el flamenco toda la gente baila bien es uno de los bailes donde no está estipulado ni edad ni ni ser flaco ni ser gordo ni no no es un es un baile donde todo tipo de gente puede bailar y todo tipo de edad no también claudio cuál es la inserción del flamenco en la argentina bueno la inserción del flamenco en la argentina tiene que ver primero con la colonia de gitanos que hay en la avenida de mayo Ajá. tenemos una grande una, una colonia bastante grande de gitanos que están tranecados aquí en la Avenida de Mayo, la cual en la mayoría cantan flamenco y hacen flamenco. Y la gente que estudiamos flamenco, nos encontramos con ellos en los tablados que hay en distintos en Buenos Aires, como Cantares, que está ahí en la Avenida de Mayo, o el Teatro avenida teatro tradicional, donde siempre trae figuras del ambiente flamenco, y nosotros nos conectamos con la gente de flamenco, y tal vez así trabajamos con ellos en la Avenida de Mayo, que es ...donde nosotros estamos más conectados con el flamenco... ...ellos nos transitan en un tablado o en el espectáculo como Basilio Cádiz... ...tenemos un buen flamenco que los gitanos en, acá en la Argentina... ...hacen el flamenco y muy bien, ¿sí? y como si fuera de España. Ahora Claudio, en el momento en el cual comenzó la comunidad gitana... ...a trabajar el tema del flamenco, a difundirlo, insertarlo ah. culturalmente en la Argentina... En algún momento supongo que hubo alguna hibridación, ¿no? ¿Algún aporte de la característica particular del argentino del flamenco? Sí, esto tiene que ver también con las novelas que se han dado en Argentina. Esto también ha involucrado mucho y la, la gente popular como Alejandro Sanz, La Niña Pastori, Concha Huiza, que, que estuvo llegando. Eso hace que la gente se, se integre el flamenco desde la rumba, desde un baile popular, la cual, eso es popular, no quiere decir que sea flamenco. Uh -huh. flamenco es flamenco la persona que lo canta. Claudio, ¿el elenco que tienen ahora justamente en este espectáculo es todo argentino? Sí, la mayoría somos todos argentinos, descendientes españoles. Está Jorgelina Mendolara, un excelente bailadora de la Argentina que tenemos en el espectáculo. Rodrigo González como director musical hay un bailador excelente que se llama Pablo Ganaike de Mendoza eh, hay gente de, de esta nueva cámara de flamenco que tiene estos últimos estilos por así por así decirlo gente muy nueva porque ahora no es como antes el flamenco antes uno tenía que estudiar en una escuela recibirse de bailarín estudiar una cosa un, por un lado los brazos por otro lado los pies eh, y después va sentando a flamenco en a la hora el bailador Puedo entrar a una escuela, a una academia de flamenco sí y estudiar directamente flamenco ¿sí? y ya directamente ya pasará un tablado, ya pasar a dar clases, ya es como que lo transita mucho más rápido, el flamenco es mucho más accesible ahora. Claudio, si hacías una distinción ahí entre lo popular y el flamenco puro, decime cuál es la distinción aquel para aquel que nunca escuchó flamenco. Bueno, aquella persona que nunca escuchó flamenco, lo popular tiene que ver con la rumba. Tiene que ver con bailes como eh, Corazón Partido, Cine Ajá. de Regir, Barboleiro y todas esas... Eso no es puramente casas. flamenco. Eso no es flamenco. Eso hace bailar flamenco. Es una música que no tiene compás. Sí tiene compás, pero implica que el bailarín sea libre o la bailadora para poder bailarlo desde una rumba. ¿sí? Ajá. En cambio, el del flamenco, ya partimos desde, desde un sentimiento. El flamenco va ligado con que si se toca por alegría se canta por alegría y se baila por alegría se toca por soleá se baila por soleá y se canta por soleá ya es, ya vamos más ligados ya hay un compás ahí que hay que seguir que no tiene bueno, que es... ver que que no tiene que ver exactamente con que la rumba sea fundamentalmente ligada más bien a una especie de espacio de orquesta si, sí, la rumba tiene que ver con algo festivo eso se, to se toca en lugares festivos en las bodas donde la gente eh de la ropa, eh, uno está completamente despojado y puede bailar completamente libre. No quiere decir que en el flamenco no se baile libre, uh -huh. pero tiene que estar mucho más ligado uno con el sentimiento, con lo con el compás, con lo que se toca y con lo que se canta. ¿Vos dirías que el canto del flamenco es fundamentalmente individual? ¿El cómo? ¿El canto del flamenco es fundamentalmente individual? ¿Es un cantador de flamenco o puede haber un coro? No, no. Bien. Es muy difícil que una persona que no sea gitana o no, no tenga verdaderamente... Cualquier persona puede cantar flamenco, pero una persona tiene que estar muy ligado porque el, me parece que la guitarra y el cante es lo primordial para ser flamenco. Ajá. Te hago una pregunta porque yo te escucho hablar y no, no, no tenés ese acento gitanillo y me quiero saber si el espectáculo cuando se dice a Lorca también se utiliza ese acento o se lo dice desde lo argentino. No, no, no, no, no. no Cuando uno hace flamenco, uno está completamente compenetrado en el papel, sabiendo que Lorca maneja el idioma eh, y, el, y el y el lenguaje gitano, por así decirlo, y el español. Uh -huh. Igual cuando uno transita una experiencia como este espectáculo maravilloso, te vuelvo a repetir, de Jorge Massini, increíble, uno ya deja de ser un argentino. Me parece que el flamenco es una de las danzas donde se conecta, con uno mismo, ¿sí? Va directamente a la sangre, va directamente al alma, al corazón, y es muy difícil bailarlo si no estuviste en España, si no tenés una, una descendencia, si no estás conectado con un amigo que sea español. Eh, igual, en, en el flamenco hay mucha gente eh, de otras nacionalidades que bailan con otro tipo de características, japonés, alemana, que transitan al flamenco Pero siempre está el, el público que dice Ah, si no tenés pelo largo O no tenés cara de gitano no tenés aro Siempre está la, la persona que la cual Identifica al flamenco con No tener una camisa lunares claro. O sea, flamenco lo puede bailar mucha gente Pero se puede bailarlo de, de Siendo completamente español y auténtico Porque me parece que si uno no es auténtico En esta danza Se ve ficticio Y se ve... De raro se ve como que no como que uno no lo siente ¿eh? Mm -hmm. tenemos referente a lona flores por ejemplo para, vale. que se, para que se den cuenta que ya su mirada eh, Gale, Carmen carmenvalla y grandes bailadores que hay ahora modernos como cuántico tema allá de que hay gente que no le guste o no le guste yo pienso que no deja de sentirlo más allá que después se haga eh, popular o se deje no eh, que venda por, por otros estilos, otra forma, o por moda, o por, por mostrar su belleza, ¿sí? Ya eso ya es una cuestión del artista eh, en transitar o, o, o, o traspasar la línea de lo que implica el flamenco. Claudio, para aquel que le interesa el flamenco y quiere acercarse a él por primera vez, ¿qué lugar recomendarías? Bueno, primero recomiendo que venga el espectáculo, de miércoles a domingo, en el Teatro Astral, 21 horas, Sábado, dos funciones, 21 y 23, y el domingo, 20 y 30. Después de ahí, si sale motivado, tiene a todos los artistas para poder pedir el teléfono, y si no, acercarse a Rivadavia, 1180, que está la escuela, que soy el director de la Escuela de Arte Cantares, donde ahí puede estudiar desde Castañuela, Mantones, Flamenco Puro, Flamenco Más Tradicional... Eh, regional flamenco para niños y todo lo que implica este flamenco maravilloso que en argentina lo podemos hacer y muy bien eh, a pesar de la distancia a pesar de que en españa digan que en argentina es el único país el segundo país donde uno de los países donde mejor se hace flamenco ya veo eh... Vamos a a decir que Federico Arciñorca es uno de los pocos poetas que habló con un idioma muy natural, muy de la gente, ¿no? Que este sí, digo, además que muy peligroso en su momento. Pero digo, ¿qué cómo recibe el público de este espectáculo flamenco donde además de ver bailar y de escuchar la música, este que en algunos momentos debe ser alegre y en otros como vos decís, de soledad? Este, sí. ¿cómo, ¿cómo recibe este este golpe y esa transición de lo teatral y lo y lo y lo bailable? Sí, la gente de estar dirigido, vuelvo a repetir, por Jorge, que tiene la posibilidad de que venga todo tipo de público. Esto hace que la gente que solamente le guste ver flamenco, vea flamenco. La gente que quiera ver teatro eh, de Lorca, y bien dicho, tiene a Juan Carlos Pupo, Dora Princia y Mara uh -huh. Bianquet, que son excelentes. La gente tiene una pincelada, como decía Lorca, de este espectáculo maravilloso. Y si te quedas con las ganas, puedes ir a ver una un teatro de flamenco directamente desde el texto, o te vas a un tablado y te va de tapas y te va de juerga en la noche porteña, para vale, la... que sea porteña. Y lo más ser... fantástico. Claudio, ¿hay, ¿hay un circuito así de recorrido establecido? Sí, siempre la gente, los tablados acá en Argentina, que son varios, están por la Avenida de Mayo, hay otro excelente de la misma línea de Cantares, que se llama el Ávila, que está la 20 Ajá. de mayo, Pero no le hablan a, la... a las mujeres en el Ávila. ¿Eh? No le hablan a las mujeres, no le contestan a las mujeres allí. ¿Cómo que no le no, hablan? No, uno le, le pide ahí al señor que está algo y le contesta al marido. No te sé, cuándo le contestan a la mujer. No me digas eso. Eso lo yo, yo ¿eh? También, nosotros nos olvidemos que también es un lenguaje, como así decía Kari, es un lenguaje bastante eh, machista. ¿sabes? Absolutamente. Disculpa, me podés traer y le contesta al el marido. El Tareco es un lugar donde van las mujeres, así que también, si, perdona el atrevimiento Karina, si está de novio o en pareja, cuando te vea tu novio a subir al tablado, seguramente no le va a gustar verte bailar, ¿eh? Claro. Ajá, sí. o sea sí. que hay toda una composición así es muy fuerte cosa, machista en la visión es que del que flamenco. Es que, claro, una cosa que la chica se quede debajo viendo bailar flamenco con su pareja, cuando el bailador baja y la hace subir, ahí se cambia todo, ya es el machista entre el bailador, Y el, ...y el marido o la pareja de la persona que está viendo... ...porque no nos olvidemos que la mujer es completamente sensual en el flamenco... Claro. Cum, ...cumple un terreno... ...está en posición se... de seducción todo el tiempo... ...ah, es, es una de las alcas donde la mujeres es muy deseada... ...está así como el varón... ...desde lo torero, desde la línea, de lo masculino... ...tiene todo, lo, todo tipo de fantasía, por eso uno da clases... ...por eso la gente te idolatra o te, se inubila por este personaje... ¿Sí? Que está en el tablador donde la mujer es completamente sensual y cumple un montón de errores. La mujer es muy independiente en el tablado Claudio, mucho claudio te pediría que nos recuerdes exactamente cuáles son las funciones y si se pueden conseguir entradas con anticipación. ¿Y hasta cuándo son? Las entradas con anticipación en el teatro astral de miércoles a domingo, miércoles, jueves y viernes, 21 horas, ¿sí? O 21 30, ¿sí? ...y sábado dos funciones... ...veintiuna horas y veintitrés... ...y domingo veinte horas... Uh -huh. Bien, ...ahí nos centramos en... a todos en el astral... corriente 1600... El... ...Corrientes 1600... ...este excelente teatro... ...donde se ha caracterizado por ser... ...grandes obras del flamenco... Eh, ...por la calle de Madrid... ...y tantas otras obras... ...y hoy tenemos la oportunidad de estar en la calle corriente ...y que la gente venga a ver... ...este espectáculo maravilloso... ...Rodrigo González, Jorgelina Mendolara... Navadueño, Basilio Cádiz Montserruano, una cantadora que tenemos de España, que gracias a Dios está en Argentina, Lisandro Luca, gente de violín, percusión, sí Manuel Sosa otro gran guitarrista, excelentes bailadores, cuatro bailadores increíbles, que me gustaría nombrarlos, Rocío, Víctor, Juan, Pablo, sí Yamil, eh, Sol Roldán, Camila, May, sí Argelia, todos excelentes bailadores, de primera línea, que aman hacer flamenco, y eso se ve sin desmerecer y porque esté en el espectáculo, yo lo veo, eh, gente que le encanta el flamenco y que transita la línea y sin ningún tipo de límite para este flamenco dirigido por Jorge Masín. ¿Te acordás de cuánto sale la entrada más o menos? Me parece que la entrada está, único costo, no sé si 90 pesos, uh -huh. ¿sí?, Así que los esperamos a todos, Muy bien. es un único precio para todos, están invitados Kali y ahí tu compañero, Muchas están invitados gracias. toda la gente y espero poder verlos y poder ir pasar un día por la radio y con una maderita bailar un poquito ahí en la radio. Cuando quieras serás bienvenido Claudio, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Hasta es, cuándo hasta, están Claudio? ¿Hasta, hasta qué... Estamos hasta el domingo, hasta el domingo que viene, uh -huh. después nos iremos una pequeña gira por el interior del país y el exterior pero vamos a estar en contacto en Buenos Aires para poder repetirlo Dale. Muy bien, Claudio, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires Muchas gracias a todos a ustedes y a todos los oyentes de esta maravillosa radio y nos esperamos por el teatro y estoy a plena disposición para ustedes Muchas gracias, éxitos, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos, buenas tardes. Era Claudio Adri es uno de los bailadores de entonces este espectáculo flamenco que se está presentando en el Teatro Astral hasta el domingo que viene, de miércoles a domingo, recordemos que el Teatro Astral está en la calle, en avenida Corrientes, 1630. Y acaba de llegar un mensaje del señor Walter, alias Trencitas, que es un bailador flamenco del tablado uruguayo, le mandamos especialmente un saludo a él. Muy bien, entonces saludo Walter alias Trencita. Ahora buena música de la mano de Mauro. 4 8 3 6 8 Teléfono. Lo importante es otra cosa.